¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Y te quedaste sin efectivo? Vení a Open Sports y sacá un crédito personal en el acto solo con tu DNI. Presentando tu recibo de sueldo, tenés un crédito de hasta 500 pesos y empezás a pagar la primera cuota recién a los 30 días. Si no tenés recibo, también hay créditos para vos. Open Sports. Elegí deporte.